Sí. Bienvenidos Un lunes más A Radioeste.net Y a este programa Como es Área 12 Te recordamos que tenemos una página web que es areadoce.wordpress.com Donde puedes escuchar todas las entrevistas y más cosillas nuevas que vamos poniendo a lo largo de, de las semanas Disculparme ante todo porque eh, hacía unos unas semanas que no hacía el programa Pero bueno, el trabajo me llama y deciros otra noticia Eh, un periódico eh, Va a soltar cosas de, del fútbol femenino Y ahí voy a estar yo haciendo entrevistas eh, A las chicas, eh, reportajes, fotos, crónicas eh, El periódico se llama Gol Plus Y espero que lo compréis eh, Habla sobre el fútbol femenino eh, eh, De aquí, de Asturias eh, Todo hay que decirlo Y que voy a ser el encargado de hacer esas crónicas Y me gustaría que lo compraseis, así que muy próximamente, muy próximamente, no os olvidéis de Gol Plus, tu periódico de fútbol femenino en Asturias. Ha habido también muchos partidos, eh, que vamos a contar ahora, de esta semana, de este fin de semana. Ay ay ay, qué partido Bienvenidos a Área 12. Este fin de semana ¿Qué tal? ¿Qué tal si echamos el ojo a todos estos partidos que se han jugado? Bueno, bueno, bueno, comenzamos Vamos a comenzar por los partidos Vamos a comenzar por ese partido de Superliga Pero antes de empezar yo quiero... Eh dar la enhorabuena a Patricia, a Patri de Lomu, que ha sido convocada para entrenar con la selección femenina Sub-19. ¿eh? Así que un saludo y un abrazo desde aquí, desde Área 12, que te deseamos toda la suerte del mundo y que te vaya muy bien con, con la selección femenina Sub-19. Así que Patri de Lomu, enhorabuena. ¿eh? Así que nada. Continuamos, continuamos con la jornada 21, jornada 21 de Superliga Un Oviedo Moderno que jugó contra el Rayo Vallecano Bueno, eh, el resultado del Oviedo Moderno y el Rayo Vallecano es Oviedo Moderno 0, eh, Rayo Vallecano 3 eh, un, Desde aquí yo quiero, yo quiero decir al Oviedo Moderno, a su entrenador, a toda la afición Que no pasa nada, que hay que tirar para adelante, ¿vale? y que esta temporada eh, ha sido una temporada de mala suerte o una mala racha ¿eh? pero bueno que no pasa nada que aquí se viene a disfrutar y si se gana mucho mejor pero que se pierde que no pasa nada así que un abrazo un beso para las chicas del oído moderno y eso sí eso sí que os lo digo y os lo doy un aplauso para el olvido moderno en todas las categorías tanto en Superliga como el B y el P ¿Ok? Así que nada, un juego para todos los directivos del Olvido Moderno Toda la afición y todas las chicas del Olvido Moderno Vamos a continuar con la jornada 21 también eh, Con la categoría del, del Nacional eh, El del Nacional sabéis que tenemos varios equipos asturianos en, en Nacional Pero que bueno, eh, vamos a a continuar con, con lo que os decía, que es que me estoy perdiendo, no sé si se nota, pero bueno, eh, vamos a, a entrar en ello, vamos a entrar en ello en en en unos en unos segundos. ya eh, presenta a comentar los partidos Jornada 21 eh, del nacional reocín 0 o vidro moderno 0 nuestra señora de belén nuestra señora de belén escuela de madera 1 2 Continuamos, continuamos con la jornada 2 de torneo federación. En el grupo 1 que está en La Braña que se jugó La Braña contra Llanera, La Braña 10 eh, Llanera 0. Eso en el grupo 1 también le sigue en el grupo 1 del Gijón Femenino B1, el Langreo Femenino 5. Seguimos, seguimos con más fútbol En el grupo 2 Ovicen 2 eh, Tudelano 0 También tenemos al Oviedo Moderno C 2 Y el Gionsalim 0 Y en el grupo 3 El Real Capia 0 Barcia 1 Ay ay, cómo estará, cómo estará la tabla de clasificación, cómo estará esa maravillosa tabla de clasificación, tanto en nacional como en Superliga. Ay ay ay, cómo está, cómo está la cosa. Pues bueno, en Superliga queda la cosa de esta manera, la clasificación más o menos, ¿eh? punto arriba, punto abajo, pero está el, el primero, está el Levante, con el segundo el Rayo Vallecano. Con el tercero el Atlético de Bilbao Con el cuarto el Español Con el quinto el Prinsa de Zaragoza Con el sexto el Puebla Con el siete el Torrejón tu en, tu sentido. Sentido. en el octavo lugar, a ver si lo digo bien Startit En el puesto número nueve el Atlético de Madrid En el diez está la Real Sociedad En el 11, el Huelva, en el 12, el Colegio Alemán, el 13, el Oviedo Moderno y el 14, pa, sí, el Hispalis. Sí, Vuelvo a repetir, el Oviedo está en las, posiciones, en las posiciones no muy... bueno, bueno. Pero ánimo, chicas, ¿eh? Ánimo. Siente cómo las vibraciones estimulan tus oídos. Bueno, bueno, bueno, continuamos, continuamos con Nacional. ¿Cómo estará el Nacional? Pues el Nacional queda de esta, de esta manera. En el puesto número uno está el Olivo. El segundo, Amigos del Duero. El tercero, el Gijón Femenino. El cuarto, el Católica. En el quinto lugar está el Pontevedra. En el sexto, Nuestra Señora de Belén séptimo, Reocín, Reocín, en el octavo lugar está la Escuela de Fútbol de Mareos Femenina, en el noveno el Aurusana, en el décimo el Valdeulla, en el puesto ya número 11 está el León Femenino, en el 12 está el Oviedo Moderno, en el 13 el Aguiño y en el 14 el Friol. El campeón juega la liguilla de ascenso y descienden eh, los tres últimos, el Oviedo Moderno, Fraguiño y el Fiorectal. Pero nada, ánimo, eh, chicas, ánimo, muchos ánimos para el Oviedo Moderno. acordáis no os acordáis de de Úrsula jugadora del del Gijón femenino eh, lamentablemente lamentablemente porque es una pena lamentablemente ahí se dice que, que se marcha del Gijón femenino porque es de, de estudios y de trabajo es una jugadora eh, sensacional yo la he visto jugar muchas veces y Y desde aquí quiero mandarle un abrazo muy fuerte desde Área 12 a Ursula, porque nos has, nos has hecho vibrar con tus goles, con tus momentos, esa calidad que tienes de juego, ¿Eh? cuando esa forma de tirar para adelante por tus compañeras, cuando no hay salida, pues tú estás ahí, venga, venga, ánimo chicas, venga. Y eres la, la número uno, ¿no? Eres una de las número uno. Del, del Gijón femenino y si no te lo ha dicho nadie te lo digo yo desde aquí que eres una gran crack y que tienes mucho futuro pero ya se sabe que que en esto del fútbol es un poco complicado no porque eh... el trabajo el esfuerzo del ¿no? día a día Nada, que desde aquí te mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte, ¿eh? Y espero que ojalá que en un futuro vuelvas a jugar al fútbol. Tienes una calidad superior, ¿eh? tienes talento, tienes fuerza, tienes todo, Úrsula, eres una gran. Yo me quiero yo me quiero centrar en el partido de de hace de hace un par de semanas, una, un par de semanas, creo, que fue contra el, el derbi, no, el derbi Gijón femenino eh Oviedo moderno. Y yo recuerdo que entrevisté entrevisté a a Úrsula y bueno, eh, le preguntemos por, bueno, cómo vi el partido y todo eso y Úrsula esto fue fue lo que nos nos comentó estamos con Úrsula del secano femenino. Bueno, cuéntanos un poco la evolución del partido. ¿Cómo lo viste? En la primera parte, la verdad es que nos costó empezar a meter el primer gol, pero bueno, una vez que metemos un gol siempre se nos va da bastante mejor y y de ahí entraron bastantes. Sí. Y entraron dos estrategas, de falta bastante guapos y entró otro de córner Bastante, de, lo tuvimos bastantes oportunidades, pero bueno, al final fueron casi todos en la, en la primera parte. La segunda parte fue más despacio, más. Como ya teníamos ventaja, nos echamos un poco más adelante, pero bueno, no entró ninguno más. Hay ¿Algo que destacar del Gijón en que deberíais mejorar? Eh, sí, mejorar siempre. Lo de no intentar encajar goles es muy importante. Yo que soy defensa es un, algo primordial y tener pocos goles en, en contra siempre luego te favorece de cada arriba. Ahora nos quedan siete finales más y, y hágalo todo. Vale estas eran las declaraciones de, de Úrsula y nada, eh, yo quiero hincar un poco eh, porque también le hemos hecho una entrevista a Ramón Trapero entrenador del Gijón iba a decir Gijón baloncesto de yo tengo una manía ya del Gijón femenino y esto fue lo que lo que nos dijo no al, al decirnos bueno cuéntanos algo de del club ¿no? del Gijón femenino Y esto fue lo que nos dijo Y yo quiero recalcar esta, estas cosas que dice Porque tiene toda la razón Y la apoyo Luego os cuento el porqué y lo vais a escuchar Y yo estoy con con Ramón Trapero De Gijón Femenino, ¿cómo es el club? Eh, cuéntanos todo, que quieras Bueno, Gijón Femenino es un club que se fundó hace 6 años En el año 2000, bueno, 7 años Estamos ahí peleando Desde luego los años que yo llevo aquí, que son 6 En eh, dos etapas, la primera estuve cuatro años Y luego aquí el año pasado no estuve y este sí, se consiguieron tres campeonatos de Liga Nacional, se ascendió una vez un año Superliga, que fue un hito de las tuyas, porque Ajá. nunca un equipo se lo había ascendido, sino que lo vivo que está, está por cuando se quedó en la Superliga, se ponían bien en el equipo que quería estar estaba. Nosotros conseguimos un ascenso, el ascenso, es un sitio difícil y es un club bastante familiar, digamos que lo lleva la gente los directivos que están, pues son pocos y, pero bueno, son familia y la gente se lleva bastante bien y es un club. ¿no? Yo para mí es muy atractivo de entrenar, aparte de que nunca tuve experiencia con mujeres hasta estas épocas, pues estoy bastante contento porque a mí me trata muy bien, las jugadoras responden en el aspecto de entrenamientos y en todos esos aspectos y yo creo que es un club bastante serio y bastante importante dentro del fútbol femenino asturiano, lo poco que se mira para el fútbol femenino, pues bueno, es que yo pienso que es un club importante en las Asturias. Uh -huh. Algo que quieras decir, destacar, algo... Hombre, yo destacaría que apoyaran un poco más al fútbol femenino desde todos los puntos, ¿no? Eh, tanto desde los a los oficiales, como desde prensa, como todo el mundo y sobre todo diré que los entrenadores, que no se piensen que el entrenador del equipo femenino es bajar un, un pelayo escalafón, yo estoy muy contento y de hecho me encanta estar en un sitio así y enseñar, el fútbol es fútbol y que todo el mundo digamos, diremos un poquitín para el fútbol femenino, ellos no van a vivir en el fútbol pero sí apoyarlas un poquitín más. y el apoyo es mucho mayor y es mucho más importante se a, hace mucho más caso desde todos los estamentos y eso las chavalas pues que las que no lo notan y eso es importante yo es lo que pediría un apoyo para un femenino no que sea tan importante como el masculino digamos que bueno, no queremos llegar a ser tal pero sin tener un apoyo y una valoración y que los valoren y que nos hagan caso vale pues muchas gracias que ha dicho y nada desde área 12 te deseamos la, toda la suerte del mundo Muchas gracias a vosotros gracias. A seguir con el fútbol femenino que es importante para ellas gracias. Dale, venga. venga, gracias Bueno, pues esto, esto era lo que nos decía Ramón Trapero Entrenador del Gijón femenino ¿Qué decir y qué destacar de, de estas cosas que, que nos ha dicho? Pues la gente me dice que, que yo no me suelo mojar Pues pues sí, yo me voy a mojar Y, y, y para el bien de, del fútbol femenino Yo espero, espero que si alguien de los altos cargos, no sé cómo va esto, pues que lo esté escuchando, pues que tome que tome nota que ya estamos ya en el 2008 y, y que bueno, que sí que tiene razón de que Asturias eh, tiene calidad, porque tiene calidad suficiente para tener unas chicas y unos equipos bastante, bastante buenos, eh, lo que hace falta es eso, más apoyo al fútbol femenino en general, en general, sea de aquí, sea de, de donde sea, ¿no? Gijón, Oviedo, Avilés, de donde sea. Que todos los ayuntamientos, bueno, pues tienen que hacer algo, ¿no? Eh, y es que es una pena teniendo chicas, ¿eh? porque hay chicas suficientes, de hecho ya ya se ha hecho un, un equipo nuevo, ¿no? Como es el de La Braña, que bueno, que va subiendo, ¿no? Que va subiendo ya, y hay, cada vez hay más chicas, y que ya no es como antes. Entonces que todo el apoyo es necesario, ¿no? Tanto eh, de dinero como... como no sé de, para equipo como como todo no que que es una pena que Asturias teniendo teniendo chicas tan buenas que estemos en pañales no en pañales eh, respecto a otras a otras provincias a otras regiones y pff, que es una pena qué quieres que os diga no puedo ya no ya no sé qué decir porque oye no sé qué quieres que os diga a este a estas a estas alturas ya Vamos, y ya crea afición, ya el fútbol femenino crea afición Y oye que hay que darle importancia al masculino y, y al femenino Es lo que yo pienso, ¿eh? es lo que yo pienso Así que nada, un fuerte abrazo desde aquí a Ramón Trapero, entrenador del Gijón femenino Y, y, y, y ahora vamos a recordarles eh, Yo tengo que, que dar las gracias, las gracias Eh, a gente, a mucha gente, eh, sobre todo a, a las páginas de, que colaboran de una, de una manera u otra Y es al foro del, al foro no oficial del Gijón Femenino, eh, al foro oficial del Yosalín A la página de Fútbol Femenino Asturias, a la página no oficial del Oviedo Moderno Y eso sí, y aquí quiero felicitar a las chicas y desde aquí les mando un beso, que seguro que nos estarán escuchando, eh, a todas esas chicas del Torrejón Féminas, que por cierto, eh, en las páginas de interés, en nuestra página web, eh, tenemos la página no oficial del Torrejón Féminas, que oye, está pero que muy, muy currada y muy interesante, eh. así que visitarla porque... Está muy, muy, pero que muy bien Un saludo desde aquí a todas las chicas del Torrejón Féminas Y hablando del Torrejón Féminas Pues, ¿qué tal si, si ponemos el himno del Torrejón? ¿Eh? Y así ya descanso un poquitín, ¿vale? Vamos con el himno del Torrejón tan, tan cerca de mí, La oscuridad sin fin. Y al mirar Mis colores, mi sentir, ir de frente por siempre para poder decir, corre es lo que quiero, Torrejón, siente el calor, Torrejón, mi gente dice que por siempre. Por eso mi gente dice que por siempre Torrejón las piedras del camino tendré que sortear buscando mi destino, mi pasión ganar, si no puedo no importa, yo podré gritar Torrejón, es lo que quiero, Torrejón siente. ¿Y te importa? Échale valor. ...mi gente ...bueno, bueno, aquí teníamos el himno del... ...del Torrejón... ...que vuelvo a repetir, mando un saludo muy fuerte al... ...Torrejón Féminas... ...y ya que estamos... ...con con himnos ¿qué tal si también ponemos el himno del del Oviedo Moderno? por supuesto, ¿qué, qué os parece? aquí manda un saludo al entrenador y a todas las jugadoras y venga a UPA lo que de moderno ok a UPA Asturias y al lo que de moderno y pulsi al fútbol femenino agradecer ante todo a esas personas que, que han hecho o que han hecho partícipe de este programa, ¿no? Como jugadoras, eh, entrenadores, entrenadoras, yo quiero mandar desde aquí pues un, un gran abrazo, ¿no? A todos estos protagonistas que, que han pasado por, por área 12, ¿no? Que... Son muchos, son muchos, ¿no? A pocos programas, son muchos. Vamos a saludar a Héctor Vázquez Ferrales, delegado del, del Yosalín, a Jaime Yabona seleccionador femenino asturiano, a Laura Fernández Fernández, jugadora del Langreo Femenino y de la, y de la selección asturiana sub-18. ...a Luis Antonio Pascual Díaz, entrenador del Oviedo Moderno B... ...también saludar a Nuria, entrenadora del langreo, del langreo femenino... ...a Pablo García Rodríguez, entrenador del Oviedo Moderno, del Superliga... A Ramón Trapero, entrenador del Gijón Femenino. A Sita, Rosa María Méndez, entrenadora y alma amateur del FEMIASTUR. Un gran saludo desde aquí. A Soraya Sánchez Álvarez, jugadora del Barcia y de la Selección Asturiana Sub-18. Y como no, a una de las jugadoras tan buenas del Gijón Femenino, como es Tania Vega Uría, jugadora del Gijón Femenino y de la Selección Asturiana Sub-25 y también también, también, saludar a, a Ursula Ursula jugadora del, también del Gijón Femenino eh, a todos, a todas ellas y a todos ellos, entrenadores, entrenadoras y jugadoras eh, daros las gracias por, bueno, después de esos partidos no eh, que me acerque ahí con mi <risa> con mi cara dura y poneros el micro delante y venga y valoración del partido y venga todo ahí sin preparar y sin nada pues quiero daros las gracias y por ese ese por ese tiempo ¿no? que lo más normal y es que salgas cansado del partido o decepcionado y que te vayas a ducharse y vete pa tu, y marcharse no marcharse para para tu casa Y al contrario, vosotras eh, me habréis salido a las puertas y, y ahí, ¿qué quieres? Y venga, en una entrevista y venga. Y, y por ceder un poco de, del tiempo, de, ¿no? Un poco de vuestro tiempo. Pues nada, a todas ellas y a todas ellos gracias. Y deciros que... Que Área 12 no termina Que Área 12 sigue Sigue la próxima semana ¿eh? Aquí en Radioeste.net Los lunes a las 7 de la tarde ¿Vale? Y en nuestra página oficial del programa Que es Área12.wordpress.com ¿Vale? Lo repito Área12.wordpress.com Recordarles que la próxima semana tienes una cita aquí, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde, con Área 12 en net Y el fútbol femenino Saludos de quien os estado hablando, Javier Pena, más conocido como número 12 Y recordar que muy pronto, muy pronto, ¿eh? muy pronto menos de lo que pensáis fútbol femenino en el periódico Gol Plus Así que un saludo a mi servidor, que ahí estaré haciendo las crónicas en Gold Plus, ¿vale? Pero eso sí, área 12 no termina, ¿eh? Para nada. Vamos muy poco a poco. No me quiero marchar antes. Sí, eh, porque me han dicho antes en tus programas eh, no imitas, no imitas a nadie. Y tú imitas, pues, bueno, me da vergüenza, pero sí, voy a imitar. Pues para toda esa gente que me lo que me lo ha pedido Voy a imitar ¿eh? A ver si lo conocéis y, y espero, espero que Espero que os guste Bueno, ahí va, ¿eh? ¡Cambia de liga! ¡Cambia la liga de las estrellas! ¡Cámbiate a Gol Plus! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Qué mal me ha salido! ¡Ya lo sabes! ¡Ya lo sabes! Aquí en Área 12, Área 12, Área 12. Es que tenéis que entenderme, esto del directo, vamos, vamos, vamos. Cámbiate, cámbiate a la mejor liga, cámbiate a la liga de las estrellas, cámbiate al OMU, cámbiate al OMU, te lo digo yo, y pásame, pásame la coronita. Gol, hay gol Javier, hay gol, Danoviendo viendo moderno, y ya sabes, pásame, pásame la coronita. ¡Qué mal, qué mal me ha salido esta imitación! Pero bueno, tienes una cita aquí el próximo lunes. Aquí a las 7 de la tarde con Área 12. Y pásame, ¡Pásame la coronita, Javier! Nada, yo estoy imitando muy malo, muy malo, muy malo. Tengo que prepararlo todo antes de, de hacer esto, ¿eh? Esto, qué vergüenza, qué vergüenza. ¡Madre mía, madre mía! Como diría el otro. Eh, aquí! ¡Curru, paloma! tiki tiki salinas! Cachondeo aquí es tremendo, ¿eh? es tremendo Cambia, cambialo todo, todo por el fútbol, fútbol femenino. Te lo digo yo, cada vez sí. Y pásame, pásame la coronita. Bueno, bueno, ya sabes. La próxima semana más, un saludo de Javier Pena, número 12. Y nada, esto, esto para rellenar, ¿eh? esto para rellenar, vamos. Aquí se puede hacer de todo, vamos. Nada, un saludo para toda la afición del fútbol femenino. Y que la próxima semana, más y mejor. ¿Ok? Chao.